biblioteca. Y de vez en cuando aquí en la biblioteca nos hacemos eco de las últimas novedades en el mundo literario, de las últimas incorporaciones a la biblioteca, de Laura Falcó Lara, eh, directora editorial en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y podemos eh, decir, y gritar bien alto, el retorno de una grande, de María Dueñas, eh, se ha producido con La Templanza. Pues sí, en este caso en Planeta, con un gran personaje que es Mau Mauro Larrea, que es un personaje que se queda arruinado en cuya vida entra una persona eh, muy peculiar Soledad Montalvo esposa de un marchante de vinos y a partir de ahí su vida cambia y bueno y la novela es una novela fascinante como todas las de María Dueñas que en este caso eh, ocurre entre La Habana entre las Antillas entre la Andalucía del siglo XIX una novela apasionante que a los que les gustó en su momento El Tiempo entre costuras seguro que la disfrutarán Desde luego que sí El Tiempo entre costuras es uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos en el mundo literario ahora vuelve María Dueñas con la templanza como vuelve otra grande Rosa Montero en Sex Barral con el peso del corazón Sí, en este caso tenemos al a la detective Bruna Haske eh, con una trama de corrupción Eh, y con, bueno, con, eh, con un tema eh, Como gusta muchísimo Como es todo el tema de la defensa En este caso de, de la vida La defensa de una niña pequeña que queda a su cargo Y de, bueno, de esa heroína Que ya llevamos conociendo en algún otro libro de ella Que es frágil pero dura la vez Autosuficiente pero desesperada Necesitada de cariño Una fiera atrapada en una cárcel Un personaje realmente eh, convulso Como es el personaje de Bruna Huske. Y otra grandeza es Dona León Con sangre o amor También es Isbarral Sí, en este caso nos meten en el mundo de, de, del famoseo, en el mundo de, en este caso de una soprano que se ve acosada por un fan que pasa esa línea de lo que es ser un fan a ser realmente un perturbado eh, y bueno y para poder solucionar eso eh, pues se encuentran con toda la investigación del mundo del famoseo, del mundo de, de los fans, del mundo de la parte oculta que hay detrás de un escenario, un mundo apasionante. Como el que nos presenta en El aroma del crimen, otra vez hay eh, crímenes, eh, mucha novela negra, muchas historias en eh, detectives. Ah, sí, ahora, está de moda. Desde luego que sí, en Destino también, con eh, Xavier Gutiérrez. El título es ese, el que he mencionado, El sí, aroma el del caso... crimen. En este caso se centra en San Sebastián En el barrio del Antiguo Y bueno, son dos crímenes que, que aparecen a la vez Muy distintos todos ellos Una diseñadora y por otro lado un pobre Bedel. En ambos casos hay indicios de que el asesinato No es... Eh, el, el móvil del asesinato Al menos el aparente no es real, el real Y a partir de ahí se hace un in una investigación de que ambos asesinatos acaban siendo unidos En un punto del tiempo O sea, bueno, novela negra <risa> Lo que sí que no es novela negra Sino novela muy blanca de sentimientos De pureza de sentimientos como la anterior, ahora en Espasa, Carlos, en Del Amor, compañero periodista, el año sin verano. Sí, en este caso es una historia además que a mí me gusta porque mezcla varias cosas, mezcla amor, mezcla un punto de intriga y bueno, imagínate que de repente llegas a tu casa y te encuentras un, un juego de llaves en el rellano y decides investigar a quién corresponde y a qué vida. ¿Qué vida hay detrás de esas llaves? Esta es la historia que nos plantea Carlos del Amor, la historia de, de un verano donde unas llaves llevan a una persona a descubrir una vida, a descubrir una serie de cosas, a descubrir incluso una historia de amor a la que no espera encontrarse. Es un libro distinto realmente. La obra de Carlos en del Amor, el año sin verano. Tan interesante como nosotros de David Nichols, también en Planeta. Sí, en este caso, bueno, va de una pareja a punto de separarse, ya cuando el hijo se va a ir de casa, el marido decide, la mujer decide decirle al marido que ya no, no le aguanta más, que ya no está enamorada. Y ese último viaje, un viaje de toda la familia conjunta, donde... Pasarán muchas cosas, cambiarán otras muchas y se mostrará la verdadera cara de cada uno de los personajes. Una novela de sentimientos realmente. Y una novela sobre historia, una de las historias más importantes de la Primera Guerra Mundial porque fue la que determinó la entrada en guerra en la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos que lo cambió todo y hay muchas dudas también sobre la responsabilidad del hundimiento del Lusitania. Lusitania, así se titula este libro publicado por Ariel de Eric Larson. En este caso es una gran novela eh, que a nivel internacional ha funcionado de maravilla yo creo que también lo hará en España, que nos explica eso precisamente, qué pasó hacia las 2 de la tarde del 7 de mayo de 1915 cuando ese transatlántico maravilloso y, y, y flamante de repente es abatido por un torpedo que se dispara un submarino alemán y realmente cuál es la verdadera historia que hay detrás, de eh, las hipótesis que se barajaron y qué llevó realmente a, a esa guerra, a esa gran guerra eh, que en parte bueno siempre quedó la incógnita si se si, había sido la excusa o si realmente había pasado como se había dicho es una gran novela es una... son las eh, novedades esta semana en La Rosa de los Vientos las novedades con Laura Falco Lara en su biblioteca, muchas gracias Laura gracias a ti